Amigos macarnianos, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un podcast más de las crónicas marxianas en podcast para la membresía de Cálico Sky Radio. Agradecemos mucho la, el esfuerzo que ustedes hacen por apoyarnos en esta aventura macarniana y que en este mes de mayo, pues bueno, tenemos muchísimo material de qué hablar. Eh, en esta ocasión, eh, por parte de crónicas marxianas de Toño Vázquez, la aportación que hacemos para la membresía, pues bueno, vamos a platicar un poco y vamos a escuchar algunas canciones, cinco había yo comentado la vez pasada para el programa de Crónicas Marxianas que íbamos a hacer sobre uno de los eh, miembros eh, un tanto olvidados, pero que son de lo más grandioso que tuvo esta banda, a un gran artista sobre todo. Estamos hablando nada más y nada menos de Howie Casey. Y pues bueno, para entrar en materia vamos a hablar de que Howie Casey nació en Liverpool y se adentró en el rock and roll al mismo tiempo que, que los Beatles si lo ponemos en una línea de tiempo. Si les preguntan qué banda se lanzó el primer LP de rock and roll que provenga de Liverpool, pues bueno, no son los Beatles. El primero en lanzar un disco de rock and roll de Liverpool ahora que esta parte de Liverpool está muy de moda hoy en día por el fútbol, pues bueno, el primero fue Howie Casey and the Seniors, así se llamaba la banda. Además de tocar con Paul, eh, Howie tocaría el saxofón para artistas como Ringo Starr, Fats Domino, Chuck Berry, Carl Perkins, los mismísimos Who y Mark Boland. Sus riffs, por llamarlo así, de saxofón caracterizan o caracterizarían muchas melodías de Maca, y su saxofón proporcionó En el, el aire en el que Wings volaría por todo el mundo. El productor Tony Visconti eh, llevó a Howie Casey a Paul McCartney. Esto pues, lo llevó para que tocaran en el álbum de 1973, el Band on the Room. Howie se uniría a Wings para la gira Wings Over the World en mil, eh, de 66 so, shows, perdón, de, en la etapa de 1975-1976. Aquí hago un pequeño paréntesis, ustedes pueden entrar en. Eh, Pueden escuchar los eh, podcast número 29 de las Crónicas Maxianas, ahí es donde hablamos sobre estos 66 shows de 1975-1976. Howie Casey permanecería con Wings hasta la gira de Japón, aquella famosa eh, que fuera cancelada porque McCartney fue arrestado a principios de 1980. Y aquí en una entrevista que se le realizó por una revista viral, eh, Howie comenta muchísimas cosas para conocerlo un poco más sobre su carrera musical a la primera pregunta que viene a tu mente cuando mencionamos a Howie Casey and the Seniors Howie responde bueno me, buen, me vienen muchísimos buenos recuerdos la banda comenzó como Derry y los Seniors en 1958 y cambiamos el nombre a Howie Casey and the Seniors cuando Freddy Starr se unió a la banda alrededor de 1961 Tengo muy buenos recuerdos de mi grupo de seniors. Nos divertimos mucho tocando juntos en todos los lugares de Liverpool. En Manchester también o al noroeste de Inglaterra antes de obtener el contrato de grabación con Fontana Records. Los dos cantantes del frente de Derry Wicked y Freddie Starr fueron grandes artistas. Freddy se convirtió en uno de los mejores comediantes que ha producido este país. El resto de la banda era Brian Griff eh, era, apodado, era apodado Griff, era Griftings, En la guitarra, tenía 17 años y en ese momento pues, bueno, era un gran talento. Mostró a personas como John Lennon o George Harrison cómo se deberían de sacar determinados sonidos que bueno, ellos desconocían por completo. Phil with Whitelham en el bajo, era, él era sólido como una roca. Y en la batería Frankie Wimber, que para mí era el mejor baterista de la época. Paul me dijo eh, que en años posteriores él y John solían venir a nuestros conciertos. Les encantaba la banda tocamos en The Cavern regularmente durante las sesiones de la parte del almuerzo y parte de la noche a veces Frank nuestro baterista no podía hacer un concierto a la hora del almuerzo y llamábamos a Johnny Hutchison o a Ringo Starr para que nos apoyaran también tocábamos en The Iron Door, The Casbah, Tower Ballroom, eh, Wilson Hall, The Rialto básicamente todos los lugares disponibles en ese momento The Seniors la banda de Liverpool, fue la primera banda de Liverpool en tener un LP de rock and roll. ¿Nos podrías comentar algo al respecto o comentar más sobre esto? Respondía Howie Casey. Conseguimos el contrato con Fontana a través de Freddy. Le habían ofrecido un contrato de grabación en solitario, pero también él quería que la banda participara. Entonces Fontana dijo que estaba bien, pero teníamos que hacer una audición. Así que todos fuimos a Londres en nuestra vieja furgoneta e hicimos la audición. Les gustó lo que escucharon y obtuvimos el contrato con la condición de que escribiéramos canciones de Twist para Twist at the Top. Esa fue una locura de baile. Básicamente lo que hicimos fue escribir canciones de rock e insertar las palabras Twist en lugar de rock. Regresamos a Londres y grabamos todo el álbum más material extra en una tarde totalmente en vivo, sin interrupciones ni sobregrabaciones. Se muestra en el álbum, pero éramos ingenuos y solo estábamos contentos de haber grabado. Nuestro récord de ese disco es que se escuchó en la radio Luxemburgo y en otras estaciones y contamos con una gente de, eh, con sede en Londres que nos reservó eh, la parte de Londres, el sur y por supuesto tocábamos todavía en el norte. Pues bueno, ¿les parece? si en este podcast escuchamos cosas de Howie Casey and the Seniors este tema se llama Double Twist y después nos vamos a ir con otro tema para seguir platicando más de la carrera musical de Howie Casey aquí en este podcast de Calico Sky Radio Yes indeed, well I know Yes, indeed. Ese es el tema de Howie Casey and the Seniors. Se nota de inmediato la potencia de ese saxofón de Howie Casey. Y continúa la entrevista. Tony Visconti estaba produciendo a Mark Boland y te siguió para trabajar con Paul. ¿Cómo surgió eso y en qué, disco to en qué discos tocaste? Respondía Howie Casey: Para cuando trabajé con Tony Visconti, me había mudado a Londres me reservó para tocar en algunas pistas tenía un pequeño estudio en su casa creo que toqué en algunas de las canciones de Mary hopkins ¿ustedes recuerdan Mary Hopkin? bueno, y más tarde para Mark Boland de la banda de T-Rex sobre todo en 20th Century Boy en eso Tony dijo Howie, me gustaría que a, a, asustaras con tu saxo al final de la pista hice muchos a, a, armónicos y cosas por el estilo no puedo recordar todas las pistas en las que trabajé, pero toqué en el álbum. También pude hacer una gira con Matt Bolland en algunas, en algunas ocasiones. Estaba haciendo bastante trabajo de sesión y tocando con muchas bandas diferentes. Cuando recibí una llamada de MPL, la oficina de Paul, eh, preguntándome si estaría disponible para hacer algunas canciones en el nuevo álbum de Wings, el mítico van on the Run. Claro que sí, eso vino a través de la recomendación de Tony y siempre le estaré agradecido, pues bueno Howie Casey trabajando en 20th Century Boy de la banda T-Rex aquí en los podcasts de Calico Toca como si tu saxofón estuviera asustado al final de la canción en 20th Century Boy y se escucha por completo ese, ese saxofón y, en un clímax total. Muy buen tema este de 20th Century Boy. Pues bueno, le preguntan cómo fue salir de gira con wins y tener a un antiguo Beatle como el hombre al frente. Después de tocar en Bar on the Run, donde toqué en Jet, Blue Bear, Mrs. Vanderbilt también, sigue haciendo más conciertos y sesiones. Paul y Wings hicieron otro álbum, el Vino San Mars en Estados Unidos y pensé, bueno, eh, esto significa el final de todo, nada más participé en Man on the Round. Luego recibí una llamada de Al Alan Clouder de MPL diciendo que Paul preguntó si estaría interesado en tocar en su próxima gira mundial. Sí, voy a hacer eso, como le dije. Trabajando con Paul, los dos volvimos por un largo camino y no nos habíamos visto desde los viejos tiempos en Liverpool y en Hamburgo. No fue un problema que nos lleváramos muy bien, de hecho teníamos muchos puntos en común. El tour fue fantástico, nos cuidaron muy bien, la música y la fiesta fueron geniales, un conjunto brillante para estar. Los otros miembros de la banda eran muy fáciles de seguir, gente realmente agradable. También participé en Wings of the Speed of Sound, Wings of America, Back to the Egg, en las sesiones del Rockestra y Rock for Campuchea. ¿Qué artistas te inspiraron al principio y qué te llevó a tocar el saxofón? En la década de los 50 escuchaba gente como Little Richard, que en mi opinión tenía la mejor voz de rock and roll, y por supuesto sus grandes saxofonistas como Lee Allen, Herb Handesty y mi saxofonista favorito fue Plash Johnson, tocó el tema original de Pink Panther. Tenía un sonido fabuloso. Ray Charles fue otro de los favoritos y su maravilloso saxofonista David Feeder Newman Ethan James perdón, también fue una cantante de, con muy buenos registros había gente genial en esa época músicos y cantantes brillantes que nos influenciaron en esos días muy buenas influencias de Howie Casey ¿Conociste alguno de los Beatles eh, de esos que crecieron en Liverpool? Dice Howie Casey. Me encontré por primera vez con los Beatles o Silver, Silver Beatles, como se les conocía en aquel tiempo, en las audiciones de Larry Paynes en el Weaver Club, organizadas por Alan Williams. Recuerdan que Alan Williams fue el primer eh, manager de los Beatles antes de que <ríe> los dejara ir en Epstein. Bueno, luego después de eso en 1960 The Seniors consiguió el concierto un concierto en Hamburgo Alemania en The keller Club habíamos estado ahí por un buen rato haciendo un gran negocio cuando Alan Williams me escribió eh, y decía que me enviaba a los Beatles para tocar en un pequeño bar justo al final de la carretera donde estábamos no estaba muy contento de que los hubiera eh, de cuando los vi no me dejaron muy satisfecho en las audiciones de PAMS y no nos, no nos impresionaron en lo absoluto pensamos que arruinarían, arruinarían la escena al final resultó que cuando los escuchamos tocar en The Indra se encontraban en una tormenta absoluta todos nos convertimos en grandes amigos les mostramos los mejores lugares baratos para comer y beber muchas veces cuando terminaban su concierto venían a The Cage Keller y se metían con nosotros a los camerinos De vuelta a Liverpool, tocamos muchos conciertos en la misma factura que ellos. El gerente del club decidió que, en lugar de que nosotros tocáramos 45 minutos y descansáramos por 15 minutos más, tomaría a Stuart Sockfleet de los Beatles y dividiría de Seniors en dos bandas para que no hubiera interrupciones en la música en vivo. No estábamos muy contentos con ello y ninguno de los Beatles tampoco lo estaba, pero estábamos tratando con pandilleros, con gente de la calle y pues bueno, no podías discutir o llevarles la contraria, así que la banda se dividió en cuatro piezas y la otra banda en tres piezas. El cuarteto era Jeff Wallington en la batería, Stan Foster en el piano, Stuart Sutcliffe en el bajo, Derry Wilkie en la voz y yo en el saxo. El trío fue Brian Gift en la guitarra. Vamos a poner otra vez el, el fondo. Perdón, en la guitarra eh, Billy Hughes y un muy buen baterista alemán y cuyo nombre se me escapa en este momento a menudo me pregunto si perder a Stuart en aquel momento hizo que Paul al tener que tocar el bajo igual en ese momento, pues bueno, lo habría influido para tomar el bajo como su instrumento principal en algún momento se destacan algunos recuerdos de grabar el tema de la roquesta con Paul y tantos músicos tan legendarios decía Howie Casey las sesiones de grabación de orquesta fueron bastante asombrosas todos los grandes nombres de la industria del rock tocaron juntos no hubo ningún negro en el show no había berrinches ni nada por el estilo ni gente eh, comportándose como diva creo que algunos fueron un poco nerviosos si se supiera la verdad después de todo habían venido a tocar con el hombre con Paul McCartney Por supuesto que me sentía bien porque estaba participando con Wings y había trabajado con muchas de esas personas, pero fue un honor estar ahí. Tommy y Cuadrofinia son dos álbumes de The Who donde participaste. ¿Eh? Nada más y nada menos. ¿Hay algún recuerdo que se destaque del estudio cuando tocaste en estas pistas? Toqué en los álbumes Tommy y Cuadrofinia. Recibí una llamada porque había tocado en un par de álbumes de John Inwister, el, el bajista de The Who, Y también hice algunas cosas para Pete Thousand, lo único que recuerdo son dos pistas que hice, Ice Height for the Blind y Ice It Queen. ¿Recuerdan Ice It Queen en la película de Tommy? Bueno, que la canta Tina Turner, si no mal recuerdo. Eh, otras pistas también las hice, si es que eh, de algunas no puedo recordar. Debido a que había terminado esas sesiones cuando decidieron usar una sección de eh, como ya grabado en el tour, recibí la llamada y puse una sección de tres piezas juntas eh, fue muy bien aunque Roger Daltrey se, mo se mostró convincente en el primer ensayo cuando entró nos miró en, nuestro, en nuestra parte de atrás de los amplificadores eh, de Johnny dijo eh, ¿para qué sirven? ¿para qué los tenemos aquí? a toda sus, su sección de vientos de de Howie Case y lo que hacía Roger Daltrey ahí haciendo la pregunta pues bueno, les parece escuchamos este tema de The Who del disco Tommy esto es Isaac, Isaac to the Blind llamado también de Hawker o entre, entre paréntesis The Hawker del disco Tommy aquí en los podcasts de las crónicas maxianas de Calico Skies Pregunta incómoda, vamos a decirlo así <ríe> Cuando Carney fue arrestado eh, Por llevar este, Esta sustancia En el aeropuerto de Japón En la gira de 1988 Que fue cancelada ¿Qué pasó por tu mente? Es interesante lo que nos comenta O que comenta aquí Howie Casey Cuando llegamos a Japón para la gira eh, la, la sección De cuernos eh, De Tony Dorsey, Tadeusz Richard Steve Howard Y yo nos reunimos en una habitación, en mi habitación de hotel para tomar una copa y les di cigarros que había comprado en un lugar eh, cuando veníamos hacia el trabajo. Acabamos de encenderlos y nos reíamos cuando entró Alan Clou Clouder. Le ofrecí una bebida y un cigarro, pero él lo rechazó, lo cual era muy inusual para Alan. Le dije, ¿qué te pasa, Al Contestó, Paul está en la cárcel. Y todos pensamos que estaba tomando... Eh, las bromas como de costumbre pero él nos estaba riendo luego nos contó lo sucedido nos quedamos impactados pero dijimos oye está bien que los poderes o la, el, aquí la gente de Japón pues soluciona esto eh, no sucedió así nos dijeron que estuviéramos listos para irnos y podían sacar a Paul una posible sentencia de siete años eh, así que de cualquier manera nos teníamos que ir a casa no hay gira para decir lo menos que estábamos enojados simplemente habíamos negociado un mejor trato para nosotros mismos por lo que fue un gran golpe para nosotros además todo el equipo estaba aturdido, Linda y el resto de la banda estaban en pedazos por supuesto Paul salió y nos dijeron que empacáramos y nos fuéramos al aeropuerto Paul fue llevado a, al avión y puesto en los asientos baratos en el, con el resto de nosotros y volamos por supuesto se trasladó a primera clase una vez que el avión despegó eh, el arresto fue creo eh, que anunciaba al final de esa alineación de Wings una maldita venganza ya que era una banda pues, un tanto apretada la cosa es que nos dijeron que la droga estaba fácilmente disponible en Japón de todos modos así que no había necesidad de meter el equipaje o meterla, meterla en el equipaje se le habrá olvidado a McCartney tal vez así es que eso es lo que decía sobre Paul McCartney y su arresto, recuerden cuando les decía que en, los, en, en el libro de memorias de McCartney él hacía esa esa reflexión, que tal vez tuvo que haber pasado eso para poder disolver a Winx terminar de una vez por todas con todo eso Y continúan con la, con la parte de la carrera de Howie Casey. ¿Puedes contarnos sobre el registro Twists at the Top y dónde los fanáticos pueden obtener una copia? Decía Howie, para ser honesto, no sé si se puede obtener una copia de Twists at the Top. Creo que es un artículo de recopilatorios de discos y hasta este momento no tengo una copia original. ¿En dónde estás tocando actualmente y dónde se te puede encontrar o te pueden encontrar los fanáticos que siguen a, pues a Wings ¿no? y a su carrera? En esos días todavía toco a mi edad. Que serán 81 años en eh, julio de este año. Creo que esta entrevista fue hace dos años. 81 nada más. Tengo una banda de 12 integrantes llamada Beatles with Wings. Que obviamente puede ver qué tipo de música tocamos. Además he estado tocando con algunos viejos amigos. En un grupo llamado Chaz and Dave. Y la sesión impar de vez en cuando. Además de los conciertos de solo y en dúo. Pues así es esta parte de Howie Casey recordando sus inicios las bandas con las, con las que tocó las sesiones con otras bandas muy famosas como Who en las cuales tocó y una de esas sesiones es el que estábamos platicando la vez pasada con con Seba Rufo sobre el disco perdido de Wings que era el Mike McGeer. pues bueno en el otro disco un tanto perdido de Wings que es el Stop and the Smell the Roses de Ringo Starr en este tema toca Howie Casey con este tema me voy a despedir rindiéndole un pequeño pero muy merecido tributo a este gran saxofonista que perteneció y le dio un sonido a la banda que todos queremos de Paul McCartney, que no, no son los Beatles, son Wings. Yo soy Toño Vázquez, los dejo con Drugmin, Drumming is my Madness, del disco Stop and the Smell the Roses de Ringo Starr, aquí platicando un poco de Howie Casey y su entrevista con muchos recuerdos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este podcast de La Membresía. Recuerden escuchar la programación de es Radio las 24 horas en www.calicosquatchradio.com.ar y no dejen de inscribirse o de suscribirse más bien mes con mes para estos podcasts macarnianos. Yo soy Toño Vázquez, muchísimas gracias por haberme acompañado